de hora libre, hora libre en su versión de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, como estábamos contando ya en programas anteriores, este es nuestro año número 11, ¿sí? Eh, y la verdad es que cumplido los 10 años uno empieza a sentir que es una alegría estar acá, también que parece imposible, parece increíble, nos pone contentos y se siguen ampliando eh, esos lugares a los que llegamos, cada vez son más radios las que nos repiten, cada vez estamos en más latitudes en este país, nuestra Argentina, pero también se siguen sumando escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que tienen para sumar, para preguntar, para generar algún trabajo y para venir acá en el programa para y de alguna manera llevar adelante esas cuestiones que trabajaron primero en el aula que de alguna manera yo sé que a veces nos pone medio nervioso que nos pone ahí medio en tensión pero que por otra parte tiene mucho para que podamos disfrutar así que así como aquellos oyentes que nos escuchan por primera vez les decimos que esto es Hora Libre un programa de radio que se hace gracias al programa red Red Escuela de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, que salimos en toda la red Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, y que es posible conectarnos en diferentes lugares del país gracias a esa red, allí nos pueden encontrar, hacen www.farco.org.ar ahí van a poder encontrar este programa hacer un usuario, es gratuito, y pueden bajar este programa y llevarlo a la radio que ustedes quieran porque es libre, así que Nada, echa la invitación para que todos se puedan sumar Les cuento que mi nombre es Cristian Gauna Quien está en la operación técnica hoy es Néstor Cortés Están los chicos aquí de la escuela de reingreso Número 1, distrito escolar 2 Del barrio de Almagro, ¿dije bien? ¿Sí? Y tenemos un primer grupo de estudiantes Que están acá presentes Que quiero que me digan el nombre y apellido Así los vamos conociendo ¿Quién empieza? Arrancamos por acá, mi nombre es Dante Bienvenido Otro nombre Hola, buenas noches, mi nombre es Daniel Riveros Daniel, bienvenido Marlina Andresa Pásenle los micrófonos a los compañeros Así pueden con, también contarme cómo se llaman eh, Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian Clemente Tocayo, Cristian Acérques al micrófono o acérques al 4, que es este Hola, buenas noches, mi nombre es Pablo Pablo, compañero, nombre por favor Tomás Tomás, bienvenido Tomás Bien, bienvenido ¿Vinieron solos? Hubo un compañero que vino un rato antes y que vino solo Así que, ¿cómo llegó por acá? Eh, hey, yo vine, laburo directo por acá Bien, cuidado con el micrófono, por favor, no hable por la oreja <risa> ¿Sí? Por, venías de trabajar, me dijiste Sí, venía a trabajar y me quedaba más como venir directo acá Perfecto, así que estuvimos hablando un rato antes, nada, así ¿Y ustedes cómo vinieron? Vinimos en colectivo, acá listado nos trajo un micro ¿Un micro? Un micro ¿Salieron desde la escuela? Salimos de la escuela ¿Con quién salieron? Con los profesores Laura y Pedro La directora Silvia Barino Silvia Barino Silvia Barino ¿Y los profes? ¿Profes de qué materia son? De proyecto Y lengua y literatura Bien Ya empezaste a hablar Y sí que te pido Contame ¿Por qué hay materia Que se llama proyecto? ¿Sí? Lengua y literatura Ajá. Es más común Tenemos en todas las escuelas Ahora ¿Por ¿Qué tipo de escuela es? Qué, ¿Qué cualidades? ¿Qué características tiene? Es una escuela de reingreso eh, para los chicos que están excedidos de edad para entrar a en un colegio normal media uh -huh. y para los que no pueden entrar a en un colegio adulto porque no superan la edad. La otra cuestión que yo sé es que ahora ustedes no están en el principio de año, mayo no es el inicio de año, sino que es ¿qué época está? De agosto en agosto. Y hasta es el final uh -huh. El mayo me dice, este es el final, yo me quiero matar uh -huh. explicamos un poco eso Nosotros terminaríamos ahora el... Terminaríamos en... Junio El 29 de junio ya tengo la fiesta todo así que... Bien, escuela de reingreso se llama ¿sí? Es un plan Que no se conoce en todas partes Por eso también me parece importante poder contarlo ¿sí? ¿Por qué fue bueno para ustedes sumarse a una escuela de reingreso Y no ir a un bachillerato A una escuela técnica A un normal un comercial ¿Por qué eligieron una escuela de regreso? A mí no me agarrá por el tema la edad A mí el tema de edad no me agarrá, no me aceptaba Yo había dejado de estudiar, había estado trabajando Y, y bueno, justo a la vuelta de mi casa Pensaba dónde está el establecimiento del colegio Y ahora te estás recibiendo, ¿qué edad tenés? Yo tengo 22 22 años, tampoco sos tan grande y pero no me dejaban entrar, ya la edad no... O sea, superado los 18 ya empieza a complicarse para claro. empezar, claro Está bien ¿Ustedes qué edades tienen? ¿Qué tienen? mi caso, eh, yo estaba en un colegio, digamos, de febrero a diciembre Y el colegio anterior que estaba, por problemas que me mudé Yo a perder el año, y para no perder el año, eh, averigué este colegio de agosto a agosto. O sea que te sirvió para poder mantener la escolarización y no perderla Claro Bien, ¿y qué edad tenés? 21 21, ¿están bien? ¿Hace cuatro años que están todos o alguno cursó en otra escuela y después hizo...? Yo estoy de, de 2013, en primer año Ajá uh -huh. Y sí, mi choco eh de este colegio por porque me lo recomendó una amiga y porque yo en mi anterior colegio yo había quedado, quedado libre. Y bueno, me de, de estar eh, en mi casa y estar ahí pero decir de, de, eh, por recomendación de mi amiga me, me metí en el colegio, en el que estoy ahora y la sí sabes, estoy en cuarto año. Bien, fue una buena decisión? Sí. No, no, no me arrepiento ni nada. Todo bueno. Bien. Tiene una materia que se llama proyecto, ya eso es diferente a un montón de otras escuelas, porque es un espacio como abierto, ¿no? Sí. ¿Qué hacen ahí, en esa materia, por ejemplo, con la eh, profe? Y en sí, de un poco de todo. Podemos llegar a ver imágenes, eh, propagandas, propaganda eh, audiovisual, eh, y hacer un proyecto entre todos nosotros también. ¿Tienen algún proyecto en común que hayan llevado adelante antes de este? Hicimos un sí. proyecto, apenas empezó el año, sobre un video de, bueno. de la caperucita roja. Para nuestra versión. Sí. Nuestra ah, versión, ¿no? nosotros les sacamos las fotos y también hicimos los muñequitos, todo manualmente. Mirá, ¿Y ¿estás Mirá. terminado ya? Sí, ya eh. ¿Tienen alguna página, algún lugar que se lo puedan ver? En YouTube. En YouTube, díganme cómo lo encuentra la gente, así lo, lo, lo publicitamos. <ríe> caperuza roja. Caperuza roja <ríe> y se busca en YouTube directamente, tiene alguna otra dice la escuela. Si ustedes ponen escuela de reingreso, caperuza roja tiene que aparecer en YouTube. Si sí, tendría que aparecer. Bien, ahí vamos. Ahí va, va, van a aparecer otros <ríe> nombres yo le cuento a los oyentes que nos pueden visitar a nosotros en la página de internet sitio web www.programarec.com.ar al correo electrónico nos pueden mandar información horalibre arroba programarec.com.ar y en facebook pueden buscar fotografías y demás cosas que después les voy a pedir que saquen como para que tengamos acá un recuerdo si, ¿sí? escriben programa recto junto y en facebook pueden ver parte de lo que pasó hoy y seguramente escuchar mucho de esta producción a ver, tenemos cosas para presentar Aparte, ¿quién me hace la presentación de lo que sigue? Eh, la presentación que vamos a dar es, eh, se trata de la violencia del fútbol Que es como el tema central del día, ¿no? En este primer bloque De eso vamos a hablar en esto La violencia y la violencia del fútbol es como la primera parte Digamos, de este bloque de discusión ¿Por qué les interesó este tema? Les pregunto, antes de que empecemos con lo que tiene Son ahí. temas que nosotros elegimos en, Que debatimos y elegimos Ya estuvieron trabajando y debatiendo en la escuela. Claro, que íbamos a presentar. Bien. ¿Hubo algún ejemplo, alguna noticia, algo que los haya de alguna manera motivado a trabajar sobre esto? Eh, tenemos varios ejemplos que hayan pasado últimamente. Uno de los ejemplos que tenemos es lo que pasó en Begrano y Talleres. Uh -huh. Que lamentablemente hubo una muerte. ¿Qué pasó? A ver, contémosle a la gente a ver si alguno no se enteró no se acuerda. El caso... El caso de manuel Valvo, el hincha de Belgrano, que fue golpeado y fue muerto eh, por, por gente que que gritó eh, que era hincha de gran de detalles de pero y bueno o sea, lo acusaron de ser del equipo contrario Exacto. y esto terminado bueno, con la vida de hecho Ahí aparece algo que es mucho más profundo digo Alcanza con que alguien piense que sos de otro equipo Como para que, por ejemplo, te puedan matar Hoy en día sí Hoy en día eso de, de otro lado Sos de, de, otro, equipo? ¿Sos de, de otro equipo O lo que sea Es, es inigual ¿Qué, ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, ¿Qué cosas les molesta? ¿Qué cosas les prende alertas? no sé ¿Qué, qué pensaron y qué debatieron Con respecto a eso? ¿Qué cosas empiezan a ponerse a riesgo ahí? Y riesgo es que no, no no puedas tener una... Si tenés una camiseta diferente, te puede matar lo que pasó. Pero acá hubo una equivocación. Pero haya una equivocación, haya una camiseta diferente, no, no pueden matar a una persona. No puede pasar lo que pasó hay algo ahí que es empieza a perderse como el criterio de qué es lo valioso ¿no? la, la vida de la gente que es lo más valioso es lo que nos está cuidando pero no nos pasa solo en el fútbol parece ¿no? en esta sociedad, está pasando como en muchos lugares ¿no? me dicen que sí ahí la, la, lamentablemente en esta sociedad la violencia está creciendo ¿qué encontraron cuando se pusieron a investigar sobre esto? ¿qué, qué datos? ¿qué situaciones? ¿quieren contarme? Eh, bueno, encontramos que que este es un caso que hoy en día está trabajando la, la Ministra de Seguridad Patricia Burrich Le planteó al Congreso la necesidad del tratamiento Y la sanción mediante proyecto de ley Que provee el envencimiento De los delitos cometidos En espectáculos futbolísticos uh -huh. eh... Tranquilo, sí más bien está, eh, Es lo que está pasando tenemos, tenemos otro caso Que pasó en Atlanta eh, Barra de Atlanta a Atlanta atacaron al plantel le, Lo golpearon a los jugadores Y pidieron 100.000 pesos Aparte Aparte Un grupo de barras de, de Atlanta Irrumpió este lunes para Este lunes no, el 24 de abril En, en el entrenamiento Que el plantel desa, desarrollaba En el predio de Villa Madero Amenazó a los jugadores Y agredió al mediocampista ezequiel Rodríguez Quien recibió un golpe que le Fracturó el tabique nasal Los barras del club de Villa Crespo advirtieron a, advirtieron al resto del plantel Que les daban 48 horas de plazo Para juntar 100.000 pesos Por caso contrario Avisaron que vendrán armados A la próxima práctica Pregunto yo, ¿qué pasó después con eso? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con el, las autoridades dentro del club? ¿Con los mismos jugadores? Y lo que pasó Que las autoridades al día siguiente suspendieron los entrenamientos por seguridad y al otro día siguiente sería el miércoles eh, ahí pide, eh, cuando entrenaron pero pidieron con custodia claro. fueron a entrenar con miedo yo el jugador quería quería irse también y creo. el jugador por que es lógico también, digamos <risa> Uno piensa, que sé yo, que tiene familia Que tiene que entrar y salir de ese club En esa situación Es un laburo y vos estás trabajando y venís así y te rompe Y bueno claro. Ahora, ahí se mezcla algo Una cosa es este esta violencia En la hinchada, digamos ¿Sí? donde uno sabe que hay barras bravas donde uno puede como espectador a disfrutar un espectáculo acá ya empieza a haber una relación entre estos barras y la presión ¿sí? y el acoso, si se quiere de los jugadores Call, a veces, digamos ahí con una, alguna gente que se calla la boca que nos dice quiénes son, cómo son, cómo llegaron cómo entraron, todo ese tipo de cosas que sabemos que está pasando ¿no? las autoridades del club, la justicia empieza como a, a ver más cantidad de actores se complejiza la cosa, ¿no? Y en el medio es, no sé, antes hablabas vos de una noticia Donde, antes de empezar el programa De un jugador de fútbol que también tiene una denuncia por otro tipo de violencia Sí, eh, en las últimas horas el, la ex eh, pareja de Ricardo Centurión uh -huh. Le hizo una denuncia una eh, por violencia de género Donde la, la ex novia argumenta eh, que le dejó tre, eh, la mandíbula eh, mal Los tres dientes de fútbol para arriba y donde el, el, el futbolista eh, ricardo centurión no ella quería terminar la relación y, y él no y él no quería él le amenazaba le decía que quería estar eh, que en 5 minutos iba a estar en la casa y ella le decía que no que era que era el pedo porque ella no le iba a abrir y él le decía que iba a, a colgarse del timbre salieron unos chats eh, y, y nada que cuando él estaba eh, en estado de ebriedad le, le golpeaba Y... Y otras cosas más La ahorcó también Y ahora también salió la madre eh, Ricardo Centurión tratándola de resentida Y otras cosas más Que, que no, no, no voy a decir tampoco Y... Y ahora está con... Eh, tanto Ricardo Centurión como la madre tiene una... tiene una perimetral Que no se, no se pueden acercar a ella hay un juez que decidió ahí Por lo menos, por el, por el momento, armar el, el anillo de seguridad, digamos, ¿no? Claro. Fíjense que empieza a pasar que, cuando hablamos de violencia, empezamos a tener como muchos actores metidos y también muchos problemas que empiezan a cruzarse. Está la justicia por una parte, la gente de, que tiene poder. La verdad es que lo que pasa es que la gente que tiene guita tiene más poder. Sí, digo... Y acá seguramente también es difícil hacer la denuncia, ¿no? Sí. Continuamos en el aire de Hora Libre 2017 Aquí en Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias Como siempre queremos saludar a toda la gente que forma parte de esta red www.farco.org.ar A todos ellos les decimos gracias por formar parte de esta red y Gracias por repetirnos en esas latitudes de este país Queremos darle un fuerte abrazo a todos los que son parte de esas radios Así que saludos a quienes FM la Nueva Formosa Capital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 Raco Tucumán FM el Zorzal 88.9 Zapala Neuquén Radio Cultura Cultura de Santa Fe radioculturasantafe.wordpress.com Y la última de todas que es una radio particular sí que se suma a partir de la semana que viene porque vamos a salir desde el aire de FM Movedo. La gente de la 88.1 que es de la Ciudad de Buenos Aires. A todos, gracias por formar parte de la Red Farco. Les recordamos que pueden bajar este programa haciendo un usuario el espacio de la Red Farco www.farco.org.ar Allí van a producciones, ¿sí? hacen clic, van a ver que hay varias producciones buscando hora libre y se pueden bajar este programa Y todos los programas de los años anteriores Tenemos más de 4 años ahí subidos Así que estaré a disposición Y las pueden repetir en la radio que ustedes quieran Es libre, es gratuita, es para todos ¿Sí? Chicos, acabamos de hacer un pequeño cambio acá en la mesa Así que quiero que me repitan los nombres de quienes forman parte De este segundo bloque ¿Nombre, compañero? Eh, Cristian Javier Javier, no estabas antes no. Bueno, bienvenido entonces Gracias ¿Nombre? merlina Andresa Tomás. Bien. Vamos a seguir hablando acerca de violencia, ¿sí? Pero en este caso ya no va a ser la violencia del fútbol solamente, sino que empezamos a estirarnos a otro tipo de violencias que hoy están aquejando la sociedad. ¿De qué vamos a hablar? Hablen ustedes, cuénteme. Eh, vamos a hablar sobre violencia de género. Eh... ¿alguien me explica medianamente a qué llamamos violencia de género, qué se entiende, cuáles son las problemáticas que están asociadas? Y hacia cualquier tipo de violencia física o psicológica hacia cualquier persona. ¿Y qué encontramos cuando buscamos información sobre esto? Eh, más ahora es más conocido sobre el tema de los feminicidios. Ocupa muchos lugares en las en los medios, ¿no? en, la, sí. en las pantallas, digamos. Pero también aparece algo ahí, que es no solamente ocupa más lugar en las pantallas, sino que hay gente que se empieza como a organizar para defenderse. ¿Por qué? pasado esto, qué empezaron a encontrar, qué tipo de organizaciones. Eh, digo que eso yo yo escuchaba ahí la canción de Catalina, ¿sí? Que decía algo así como nosotros somos la basura de la sociedad, somos la lacra de la sociedad, pero también había algo como de bueno, a la gente violenta parece que la misma sociedad la deja fuera como basura y después la empuja a que sean violentos. Lo que yo digo es, bueno, ¿qué pasa con estos casos? Los casos de violencia de género. ¿Cómo la piensan ustedes? ¿Qué cosas les preocupa? ¿Qué cosas discutieron hasta ahora? Eh... Y para ahora discutimos sobre... Nos especificamos más por los casos del femicidio en sí. Uh -huh. y... Una palabra que es bastante nueva. ¿Qué significa femicidio? Y matar a una mujer. Que, digo, hasta hace unos años atrás uno hablaba, no sé una muerte pasional, decían ¿Sí? cuando vamos vos alguien te habla de una muerte pasional, era el novio, el esposo, el amante había matado a su mujer la mujer de su propiedad sí. hablar de femicidio también implica correrlo de su lugar no es pasión, no es amor lo que había ahí, ahí había otra cosa sí. cuando ustedes empiezan a hablar de esto ¿qué les pasa? digamos ¿en qué cosas piensan? yo les pregunto, más allá de lo que tienen escrito ¿qué cosa les preocupa de esto? Y me da vergüenza, porque o sea tendría que haber un más presencia del Estado primero... ...después tendría que más conciencia de la gente, ¿no? ...de no ser tan machista, a poco ir intentar ir reduciendo eso... ...y, a lo, y eh, ¿cómo se dice? Penas más fuertes de cárcel, ¿me entendés? Un violador, el juez agarre y lo libera, no sé, al mes... ...y, y capaz que esa persona no está, eh, como se dice, bien de la cabeza todavía como para salir... ...y vuelve a matar y otra vez lo vuelve a salir y vuelve a matar... O sea, esa persona tiene que estar presa, pero también tiene que haber un alguna forma bueno de de re, que re, que recapacite o bueno, psicológicamente. O. También hay algo que es yo el otro día lo traté de hablar con una amiga más allá de su militancia, qué sé yo, porque es feminista, Pero eso me decía, a mí me alcanza con que estén dispuestos a ayudar, con que dejen de hacer silencio y de y dejen de mirar para el costado. Y ya lo que me decía en un momento es a mí me tienen que haber escuchado gritar los vecinos. La historia es, nadie tocó el timbre, nadie me preguntó, flaca, ¿estás bien? Nadie estuvo dispuesto a decirme, vení, entrá a mi casa. Pasá. ¿Sí? Animar a meterse a veces, o llamar a un celular sí y decirle, che, mira este es mi número, cualquier cosa que te pase, si necesitas ayuda, mandamos un mensaje. Estar. gustar a veces, el cambio, es cierto esto que vos decís, a veces significa, por una parte... Bueno, queremos que vaya en contra, pero suena también como abstracto, ¿viste? Y uno, ¿qué puede hacer personalmente? Y a veces es estar dispuesto a ayudar, a contener, a acompañar. ¿Qué sé yo? Yo nunca le pego una mujer. Entonces digo, ah, entonces no tengo nada para cambiar. ¿Sí? Pero si vos escuchás, si vos ves, quizás sí hay algo para cambiar. Es esto, involucrarse de algún modo. Y hay veces que capaz que uno... Tienes alguna alguna pareja vecina que va lo golpea, no digamos, pero y uno no hace nada, capaz por miedo. O bueno, lo que se te pueda pasar por la cabeza, y lo mejor es denunciarlo, ¿viste? Por lo menos estás haciendo algo antes de que quedarte mirando, ¿viste? Digo, esta cosa que tenían la bien las sociedades hace un tiempo atrás, que era mejor no meterse, ¿viste? Qué sé yo, es cosa de ellos, es un problema de pareja, y vos decís, bueno, no es un problema de pareja, ché. Se escuchan gritos ahí. ¿Qué? Hay golpes. Hay algo más. ¿no? ¿Tienen algún tipo de digo, encontraron algún tipo de dato estadístico, alguna cosa problemática que les haya llamado la atención? Eh, sí, que entre el 2008 y 2015 eh, hubo un 78% de femicidio. Y en el 2014 y 2015 fue el 26%. Aumento. Aumento un 26%. Uh -huh. ¿Sí? Y aparece también algo que es Las únicas personas que son víctimas de la violencia de género son las mujeres. ¿Quién más? Hombres, transexuales, eh, bueno, etcétera todo, todo el mundo sufre violencia de género de una, de una forma u otra, siendo ya racista o de todo tipo. capa no se llama así, pero digamos, hay violencia. La cuestión de, vos dijiste por ahí los trans... ¿Qué sería una persona trans? ¿Qué diferencia tiene, no sé, con un gay? ¿Alguien lo puede explicar medianamente? En sencillo, por favor como... eh, Los trans son personas que nacieron eh, Se identifica con el otro sexo eh, Son los trans Y tenemos ahí algo que es Primero, hay como un montón de Ámbitos que son homofóbicos ¿Sí? Ya, digamos, con cualquier forma de homosexualidad, sea femenina o masculina. En, en la persona trans empieza a aparecer como otros matices posibles. Digamos, están las travestis, ¿sí? sí o los travestis, porque pueden haber sido, digamos, con identificación, a posteriori, más femenino o más masculina. pues Después tenemos un montón de otras formas de sexualidad y de, y de construcción identitaria, que es como muy complejo en ese sentido. Digo, hasta hay discusiones todavía de... ¿Cuáles son los límites para nombrarlo? Lo que lo cierto es que cuesta muchísimo que todo el mundo los respete. ¿No? Imagínate que ahí aparece una cuestión que es... Bueno, hay situaciones de violencia. ¿Se han contactado con alguien ustedes? ¿Han empezado a trabajar el tema? Sí. Eh, una entrevista con Alma, uh -huh. que es, es activista y... Hacer una entrevista con ellos La contactamos para... Bueno, ahora vamos a hacer la entrevista telefónica sí. ¿Tienen preguntas para hacerle? Más o menos sí. si estuvieron pensando sí, sí. Que Yo las saludo y las dejo a ustedes ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Sí? ¿Estamos en el aire? Sí, tenemos Apera, ahí entonces Yo trato de presentar Estamos en Dura Libre y Quiero contactarme con Alma Fernández Hola Hola, buenas tardes Apera, ¿Cómo estás? Creo que te escuchamos bien acá. ¿Vos nos escuchás bien, alma? No te escucha bien un poco se escucha bajito. Bien, voy a tratar de acercarme. Primero te agradezco muchísimo que nos estés respondiendo. Sí, estábamos ahí hablando un poco. Lo que te pido es que te presentes primero algo que queremos que escuchen en todo el país, eh, no solo tu voz. Sí, pues un saber, mejor ¿Sí? que me cuentes Sí. Eh, bueno, esto de identificarte como una persona trans Que sos militante, sí, me dicen que aparte sos activista ¿Querés presentar un poco de dónde estás haciendo tu actividad? Y después los chicos te preguntan cosas Pero como una pequeña presentación de quién sos, de dónde venís Así la gente te conoce un poco Bueno, dale Soy Alma Fernández Soy presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Popular Trans Mucha feliz Y también soy... Soy la coordinadora general del Movimiento Popular Tadeci eh, y en, también en estos momentos estamos al, armando un grupito junto a, un grupo de teatro junto a, a chicas y chicas de la Garganta Poderosa. Bien. Hola Alma, eh, soy Andrés. Hola, buenas tardes. Tengo algunas preguntas. Eh... ¿Cuál es la importancia de los pronombres y cómo le afectan? No te escuché. ¿Cuál es la importancia de los pronombres y cómo te afecta? Eh, la importancia para, para mí, la importancia de, de, de tener un nombre, eh, en realidad no es tan importante a la hora de, de, de construirse como persona, como como una sujeta o sujeto, ¿no? Para mí creo que tener un nombre en el documentos y vivió para que personas como yo hay muchas cops podamos pasar hacer a lugares donde fuimos expulsados históricamente como la escuela pública como, como los hospitales como a que te cagas presa y que ubicagas en un hospital y que no te, que no te manden a una sala de donde porque en tu, en tu documento dice un nombre que no con coincidgue con tu puntopercepción con, ¿no? con, con tu imagen y cómo describir la adaptación en la sociedad relacionado con la fuerte violencia de género no yo, mismo, yo pienso que la, las leyes son importantes en cuanto eh, las la sociedades eh, debemos importarse a, la, a las leyes, ¿no? eh, a mí me parece que para que una ley funcione primero tiene que ir haber una sociedad que esté dispuesta a entender eso no si pone saber si Eh, la ley de identidad de género es una cuestión de burocracia, ¿no? Porque eh, la gente, hay compañeras que viven en catamarca o en el Chaco Salteño, y no saben que el artículo 11 de la ley de identidad de género, por ejemplo, habla de la salud, ¿no? O sea, pensar hasta dónde es inclusiva, ¿no? Y por más inclusiva que sea la ley de identidad de género, la ley de identidad de género sigue apelando a, do, a dos géneros, hombre y mujer. ¿tienes? y ser trans ¿tienes? es claramente salir de lo binario y de, y de romper con esta cuestión, no ser una tercera posición eh, hace poco estuve en, en el, en el en Perú Lima, en un congreso en LASA y justamente las compañeras están luchando para que la, la, el, el, el, el, el país de Perú por primera vez aprueben la ley en día de género porque hay un fuerte rechazo de parte de las universidades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 Eh, me recibí el año pasado eh, hoy estoy haciendo una diplomatura en géneros y participación política de la Universidad general de Sarmiento y también eh, soy alumna de la, de la undad de bellaameda eh, de la carrera de periodismo el mismo dando en la misma universidad en la misma universidad y en el mismo municipio que creamos una, una ordenanza municipal para que el municipio de bellaameda que Eh, adhiera a la ley de cupo laboral trans que también es importante para las compañía la ley del grupo laboral trans y para ya no se Alma, nombrabas ahí a la escuela eh, Mochacelis, te pido que brevemente expliques eh, qué características tiene esta escuela, cuál es su plan de estudio o cuál es la especificidad por la cual eh, para vos fue importante estudiar ahí que eh, podría empezar diciendo que la educación está en la es, el arma, es un arma poderosa que rompe las barreras de la esclavitud y de la opresión estudiar sabe la cabeza y clave la mente eh, yo yo era un abusor robaba celulares en el tren Sarmiento y desde que entendí y pasé por este proceso de inclusión educativa entendí que, que hay personas que les sirve que las compañeras que puedan, eh, sigamos construyéndonos o sigamos sigamos buscando métodos tristes y, y ilegales para sobrevivir, ¿no? Eh, también contarte que el Mocha feliz es un bachillerato trans, pero no es un, un bachillerato exclusivamente para compañeras trans y sino al contrario, es un lugar inclusivo y que el hecho de utilizar bachillerato trans fue pensado justamente de una forma estratégica por nuestras fundadoras como Lana Bertin para que nosotros podamos... Eh, acceder a la educación, ¿no? vale que podamos eh, pasar por eso. Muchas de las que de las que no estudiamos somos las que no tuvimos oportunidad, de las que estábamos paradas en esta lluvia, por ejemplo, en las zonas rojas de de la, de la ciudad. Eh, muchas de nosotros somos migrantes que venimos de nuestras provincias corridas por la persecución policial, por la discriminación y por la pobreza también, ¿no? Entonces, qué importante es un proyecto como Mochacelis para que para que nosotras pudiéramos o pasar por un proceso de inclusión educativa antes ir a la escuela era ir a un formato una fila equivocada era ir a un baño lo que se tomen es que y te llamen con un nombre equivocado claro. eh, una escuela la escuela tradicional a las compañeras y el Estado nos, nos miraron, miraron para otro lado toda donde puedo me prestarla, ¿no? Nosotros decimos que está todo bien con con Sarmiento, con Domingo Cortino Sarmiento. Nos parecerá un vanguardista del padre de educación, pero el padre de la, de la educación a las trans y a las travesis y nos dejó fuera de la pública, hay que que lo ¿Y tenés alguna participación como activista? No te entendí. ¿Si tenés alguna participación como activista? No. Eh, sí, creo, me, me parece muy importante eh, Reivindicar y, y levantar todas las banderas de la lucha en este día nos encontramos pidiendo que se legalice El público laboral trans Y que también pidiendo la libertad de Iggy, ¿no? De Iggy, de Iggy, de, Iggy, de, Iggy de Jesús, Que está está presa por defenderse Y por ser la espiana Bueno, Alma eh, Estamos acá con los chicos de la escuela de reingreso Eh, te despedimos muchas gracias por tu entrevista bueno dale muchas gracias muchas gracias y pura travesti bueno <risa> buena chao acaba de estar con nosotros aquí en Hora Libre Alma Fernández activista trans travesti y presidenta del centro de estudiantes Mocha Celis actual estudiante también de periodismo nosotros continuamos con más Hora Libre después de hacer esta pequeña pausa Hora Libre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 Continuamos en Dura Libre, nosotros estamos aquí con los chicos de la escuela de reingreso número 1 Distrito Escolar 2 de Almagro. Chicos, ¿había algo de información que teníamos para compartir? ¿Quién quiere leerla, o decirla, compararla, compartirla? No sé, como ustedes quieran. Eh, no, bueno, lo, lo, lo leo yo. Básicamente es eh, un testimonio de una chica que se llama Eve, Evelyn Monio. Eh, tenía 19 años, eh, recibía todo... Perdón, me tiene sí. 19 ah, perdón tiene 19 años, recibe todos los días en su celular intimidaciones por parte de un extraño al principio le pareció que era una cargada de algún conocido, pero al tiempo le demostró lo contrario, el hombre de manera intimidante le enviaba pruebas de que estaba lo estaba siguiendo, como descripciones exactas de su vestimenta hasta los nombres de los lugares a los que va, o sea una extorsión eh, terrible claro, me, perdón ¿no? oh, sí. también eh, sabe dónde vive dónde vive donde trabaja Eh, también eh, dice que la conoció en un parque cuando estaba en una relación con su anterior exnovio y que desde ese momento se enamoró de ella y también eh, recibe mensajes como diciendo que en algún momento él la va a ir a buscar y que van a ser eh, juntos que van a tener una relación juntos y que alguna vez también le manda mensajes diciéndole estoy en la puerta me abrís o, o todo eso y eh, la chica sale con, lo, con sus padres eh, donde a cualquier lado eh, va a comprar o va a hacer algo, ella sale con su padre o con sus amigos porque tiene eh, no se está hablando tanto de este, de este tema, ya salió unos dos o tres días y ya no se más ella está en este momento acosada en Villa T6, ¿no? y pregunto, ¿hay denuncia y alguien que la proteja? ¿Hay... sí, hubo una denuncia, pero dicen que hasta que no haya eh, como hasta que no haya algún delito no, no se puede hacer nada, porque solamente son mensajes que no le ataquen, claro. no van a hacer nada claro Bien Ahí es donde tenemos que empezar a, a cambiar las cosas Y empezar a tomar conciencia de que Nos tenemos que cuidar mucho También entre nosotros, exigirle a las instituciones Que cambien este tipo de cosas Pero también nosotros estar esto De alguna manera siendo comunidad Y estando como muy atentos no Chicos, eh, sé que tenemos Más cosas para decir, ¿Quedó algo como importante Para poder comentar de este bloque? Sí, brevemente quería o sea, investigué sobre el tema de tecnología y lo voy a hacer muy brevemente. Eh, básicamente lo que lo que yo opino o lo que me parece a mí es que la tecnología funciona. Funciona bárbaro. Eh, antes, o sea, hace mucho tiempo también había hombres que golpeaban mujeres, pero no se no se notaba tanto porque ahora, me entendés, tenés la tele que te a los 10 segundos ya está en todo el país. Y uno básicamente lo que digo es que la tecnología funciona, pero también hay que poner parte humana, porque podés tener una cámara de seguridad Que si no la está viendo nadie No sirve para nada Si tenés un Una pulsera O un botón antipán Y la apretás bárbaro Pero la policía no puede tardar Media hora en llegar Porque O sea Sirve Como servir sirve Pero falta la faltaría la parte De, de humano O sea ¿No? La organización Claro Digo el no, celular no. también uno le puede servir Para la familia Para tener digamos Hasta automatizado Esto de que Le lleguen a todos mensajes De estoy en riesgo Estoy en peligro O ayudanme Pero bueno hace falta también estar con cierta conciencia no solo desde las personas sino desde las instituciones que tienen como función cuidarnos ¿sí? que eso está pasando ahí necesitamos un cambio chicos, no sé si quedaron muchas más cosas pero me piden que termine el bloque ¿me recuerdan sus nombres? así la gente sabe quién estuvo haciendo este programa hasta ahora sí eh, Javier Salvato Andresa, Marlina eh, Cristian y Tomás tengo compañero más acá, me habla del otro bloque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 Continuamos en Hora Libre, ya llega el último bloque. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros ingresando al sitio web www.programareg.com.ar Nos pueden escribir al correo electrónico horalibre.programareg.com.ar También pueden mirar fotografías y parte de la memoria de las cosas que vamos haciendo aquí en Facebook escribiendo Programa Reg todo junto. ¿Sí? Pueden bajar este programa de forma gratuita y libre allí en el Foro Argentino de Radios Comunitarias www.farco.org.ar Chicos, estamos aquí en el aire, eh, como siempre ¿sí? compartiendo el espacio con estudiantes de alumnos de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todos aquellos que quieran transformarse en oyentes, no importa en qué parte del país estén o de la web. Porque el Foro Argentino de Radio Comunitarias es así Es libre y está ahí online Así que les recordamos, hoy estamos con Estudiantes de la Escuela de Reingreso Escuela de Enseñanza Media número 1 Instituto Escolar número 2 del Barrio de Almagro ¿Sí? Ahora cambiamos de plantel en esta mesa Así que quiero que se presenten con nombre y apellido Así la gente los escucha y los conoce Hola, mi nombre es Pablo Bienvenido Pablo Buenas noches, mi nombre es Federico Hola, mi nombre es Jorge Tengo dos más que estaban acá atrás ¿Me quieren decir sus nombres, por favor? Sí ¿Cómo va? Bien, <risa> preséntemelo a compañero que no habla Axel Bienvenido Axel <risa> Bienvenido Axel Valente Bien, cuéntame, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver ahí con Algunos cambios que hay en la música, en la comunicación, en las tecnologías Y que sobre todo tienen que ver con el arte ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo... No sé, yo voy a estar en Yo te puedo explicar qué es la tecnología y comunicación Dale Bueno Eh, la tecnología y comunicación son el conjunto de medios, radio, televisión y telefonía de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción y almacenamiento, tratamiento y presentación de informaciones de la forma de voz. Imágenes y datos, contenidos en señales de, de naturaleza acústica, óptica o electromecánica. Las TIC ...incluyen la electrónica base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Bien, de hecho cuando hablamos de tecnología, desde la percepción más básica es una extensión de las cualidades del cuerpo. La tecnología de la vista tiene que ver con el anteojo, el televisor o la pantalla de tu celular que eso, nos manda WhatsApp a distancia... Todo eso que acabas de explicar tiene que ver precisamente con todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en relación a las comunicaciones Y que con eso se puede generar arte, música, entretenimiento, ¿no? ¿De que vamos a hablar ahora en esa perspectiva? quieres empezar vos? Eh, lo que te iba a venir, no, no me hables por el ombligo, hablo más cerca, por no, favor no, no. Dale, ahí, <ríe> excelente te, De lo que venía a hablar era sobre el hip hop Bien, que es una, una forma de música Que tiene algunas características bien particulares eh, Cuéntame de qué se trata En sí es una cultura Tiene sus propias expresiones Son cuatro Son cuatro Una es el B-Boy Otra el Big Maker o DJ Y la última sería el Rap Ajá De la cual te voy a hablar ahora ¿Me puedes explicar muy brevemente Qué qué diferencia, que caracteriza cada una? Sí, el b-boy es Una forma de baile que da origen al breaking uh -huh. Rig dance Se, se dio comienzo de los 60 Luego de unos años se desarrolló Se desarrollaron más estilos Los cuales Dieron origen va Se fusionaron Y crearon Crearon mucho más estilos en, en los años 70 Ok Y el DJ Eh es el productor que hace la música sobre la cual él en sí rapea Es la base musical digamos. Claro, es como la melodía bueno. Bien. Y se caracteriza por el bombo y caja Ajá. Bueno, ahora te doy una breve explicación de lo que sería el rap Dale. Es una etimología cuyas iniciales Perfecto. pueden variar su significado Eh, uno puede ser ritmo arte y poesía, respeto hacia amor o revolución actitud y poesía. Esas son las temáticas, los ejes que atraviesan el rap, es como una sigla RAP. Ah, miramos. Cada depende de la persona el significado. El rapero elige más o menos a cuál es su línea, digamos. hablar Bien, ¿cuáles serían las dos? Repetímelas. Rap eh, Revolución, aptitud y poesía Ajá. Ritmo, arte y poesía O respeto, paz y amor Igual es, depende al rapero Bien. Cada uno tiene su significado En sí, el como el que el significado base Está en inglés Sería Ritmo, um, poetry uh -huh. Que es Ritmo y poesía Es la pasada Sanky Sí. <risa> bueno, chicos, yo me tengo que traducir como puedo. <risa> Bien. ¿Y por qué te interesa el rap a vos? Por el mensaje que da. El mensaje que deja. Y está bueno de vez en cuando como que te abre los ojos en lo más social, va. Hay sus géneros en el rap. Uh -huh. Está el político, político social, luego está lo romántico, lo hardcore, y otro que sería el conciencia que también tiene que ver con lo social. A ver, ¿estamos escuchando algo? ¿Lo pueden subir? Capitalismo. Capitalismo básicamente. Eso es más político. mineros con cohetes y barricadas. Novatucadas cantando, un banquero claro. se balanceaba. No hay rechazan. Acá estaríamos dentro de lo revolucionario. La revolución. Bien. Que no saben que sudar por un ridículo salario Y no pasa nada Pero al menos que empaticen Tengo una consulta de curiosidad Muy local si se quiere pero ¿Cómo un chico argentino llega a la música de rap? ¿Cómo se encuentra con esta música? ¿Dónde la encuentra? ¿Dónde, ¿dónde te aparece? ¿En el primario del jardín? ¿En la, en la calle con amigos? ¿En la calle? En la calle O de familia también Yo escucho rap que muy chico también ¿O sea, ¿Era parte de la música que escuchabas con tus familiares? No, no, más que nada lo averigué como por conocidos o amigos, pero también una parte familiar también escuchaba y como que me fui incorporando también al estilo de ¿Y, ¿Y escuchas el mismo estilo que escuchaban ellos o fuiste variando? No, no, yo tengo variación en lo que escucho. Yo escucho eh, rap, hip hop, reggae, eh, rock nacional, de todo un poco, no no, no discrimino... En, en estilo de música. Pensos amplio. Sí, sí, Bien, ¿qué más tenemos para decir? Y creo que es todo. A ver, si yo tuviera que invitar a alguien a que se anime a escuchar esta música porque quizás no la escucho nunca, porque no sé, hasta ahora ha cumbia, ha rock nacional, solo en castellano y no, no le parecía que esto tenga que ver con él, eh ¿cuál sería el lugar donde vos le decís, "Che, escuchate esto, está piola"? ¿Cuál sería tu recomendación, digamos? ¿En qué sentido? Esto, te paso un amigo que te decía, yo lo no escucho nunca rap. ¿Qué escucho para ver si me gusta, si no me gusta para poder entrarle al oído, digamos? Alguien que tenga ganas, primero en principal, de variar su estilo de música actual. O sea, ¿Y ¿Qué aún... podría escuchar? Si yo tuviera que ir a buscar algo, ¿qué podría escuchar? ¿Tener? ¿Qué busco en internet? Tenés muchísimos artistas, tantos extranjeros eh, De Estados Unidos, españoles, eh, argentinos Que tienen muy buena lírica, o sea, muy buena Muy buena frase que vos decís Wow, ¿Qué? qué loco Recomiéndanme dos en español Nach, ¿Nach? Y te puedo recomendar Simple la conclusión del tema al portavoz Va es que mi estilo El estilo que sigo Es más Mensaje Más revolucionario Más Socialista uh -huh. Y Trato de recomendar Trato de recomendar Eso Algo que te deje un mensaje Claro Esto que la, estamos escuchando ahora Es el portavoz no portavoz También es un revolucionario Claro rat, eh, En sí Trata de dejarte un mensaje Es muy Es muy Igual puede variar, depende de su género que, que esté interpretando. Bien. Eh, bueno, yo vine a hablar también un poco de lo que es el arte urbano y los tatuajes, más que nada. Eh, yo tengo, me pasaron una información sobre el origen de los grafitis, eh, yo le digo más arte urbano. Ajá. Porque hay distintos tipos de graffiti Está el graffiti que es el que deja su marca en la pared Se va como diciendo Acá estuve yo Y está la persona que deja un mural Que deja un arte plasmado en una pared Y que a simple vista vos quedás impactado, choqueado al verlo Hay pocas personas que se dedican a hacer el arte Y hay muchas Generalmente la mayoría de los grafiteros de hoy en día Se encargan de dejar su huella y nada más Tengo información acá que me pasó mi compañero Los grafitis son inscripciones o signos anónimos Pintados en la pared, vagones, etcétera Su objetivo es enfocar la presencia de su autor en un lugar determinado La palabra tiene origen italiano, grafio El, el origen de graffiti viene desde el principio de la historia contando, Pintando en cuevas, catacumbas, etc Durante la Segunda Guerra Mundial, los SS los utilizó como propaganda a fines de los 70, en Nueva York y Filadelfia. Tuvo su exploración y... y es... bueno, no sé qué dice acá. Los primeros estilos se conocían como Broadway, Elegant, Estilo Brooklyn y Bond. Pero con los nuevos métodos, elementos y materiales, las técnicas fueron variando y ampliándose en márgenes de diseño. Empezaron a aparecer artistas que implantaron el estilo firma doble que contaba con una línea delgada que marcaba el contorno de las letras y, el, y otro de color pintando el relleno. En, lo, en los primeros años de los 70 arribó el estilo buble letter, letras redondas y grandes con relleno y borde. Con estos estilos el graffiti comenzó a tomar gran forma grandes direcciones, transformando a los tag en grandes firmas llenas de color y diseño. Yo te cuento mi parte Yo hace muchos años Yo soy dibujante Estoy em empezando con lo que es el tatuaje Ajá. Eh, Y últimamente Como que hay mucha discriminación Más que discriminación Como como rechazo Hacia, hacia el arte callejero Porque la gente piensa Que es vandalismo Cuando uno intenta plasmar el poco arte Que le sale de las venas digamos Es como un ...una forma de expresarse también... ...hay distintos tipos de grafitis... ...están los que te escriben... ...algo de la cámpora o política en las paredes... que hay gente que te... das un dibujo y vos decís... ...loco, ¿cómo hiciste? Te lo hacen en edificios, en vagones de tren... ...te lo hacen en paredones de colegio... ...te lo hacen en todos lados... ...y al hablar también de discriminación sobre el arte... ...también te voy a hablar un poco de tatuaje... ...que es a lo que me estoy encargando más o menos yo... ...me estoy encaminando hacia... ...ese trabajo... Que también hay mucha discriminación hoy en día, es como que para conseguir un trabajo o <coughs> vas por la calle y la gente te mira feo por tener arte tatuada en tu piel, expansores, aritos. Y la gente piensa que es algo muy actual esto, que es algo de ahora. Pero en realidad lo que no saben es que viene de hace muchísimos, pero muchísimos años, traje... ¿No hay, no, no, no, viví, no ves vos una apertura hoy, en la, por lo menos en las urbes? ¿Cómo? ¿No hay como una apertura también a estar...? Hoy, hoy en día como que parte de la sociedad joven lo ve bien. Sí. Pero los viejos o los padres como que no, no lo terminan de aceptar por el hecho de que les shockea que un hijo esté tatuado o que tu vecino esté tatuado porque representa vandalismo... Eh, ¿Sos un delincuente o perteneces a una tribu rara? <risa> y no, la verdad es que no es así. Es una forma de, de plasmar tu vida, tus pasiones, tus gustos. Eh, yo tengo 15 tatuajes en total y cada uno significa una cosa distinta. Tengo tatuado familia en el pecho porque es lo que más amo en la vida. Eh, tengo un diamante que, que me significa pureza. Tengo un infinito con todo manchado de pintura que... Yo al amar el arte De varias formas Me lo esplameé en la piel Tengo un dibujo que es el que le gusta a mi vieja De un pintor Te eh. doy una consulta Y en este pasaje digamos no De ver formas artísticas, gráficas que quizás son más urbanas, que están de afuera y de repente empiezan a estar adentro de los cuerpos ¿qué búsqueda estás buscando vos? digamos ¿qué, qué, qué estás tratando de encontrar o hacia dónde querés rumbear? Queda poco tiempo pero me, me interesa por ahí no, más, más que nada yo traje eh, la historia del tatuaje las evidencias más antiguas del tatuaje que digamos de 200, 2000 años antes de Cristo uh -huh. la evidencia más Actual. Que se encontró. Es dos mil años antes de Cristo. O sea. Se encontraron evidencias. De una momia. Tatuada. Se encontraron herramientas. Con la que. Hacían los tatuajes. Eh. También tengo. Los orígenes. Más que nada. O sea. En Egipto. En América. En Polinesia. Lejano Oriente. Que también. Tenían sus. Sus significados. Para marcar a gente. A los guerreros. A la gente que. A los criminales. También marcaban. Eh. O sea, cada parte del mundo tenía un significado distinto para marcar los tatuajes. Eh, más que nada... Pero no siempre fue un acto de libertad del sujeto. Muchas veces podía ser también una marca de la sociedad para marcar ese sujeto sí. que había hecho algo. Más que nada se conoce a, a los... Eh, no me acuerdo en dónde era. Que se marcaba a los, a los pertenecientes de una tribu. Se lo marcaba con un diseño... Eh... También a los egipcios, a las mujeres, se las, mar, se las tatuaba. En América, más en las época de la guerra, a los militares se tatuaban tatuajes tradicionales, lo que se llama hoy en día tatuaje tradicional americano, que son tatuajes simples, águilas, leones, etcétera, etcétera. Digo, también los hay urbanos, que sé yo, en algún momento la de argentina se hacía los puntos en la, en la mano. Que eso en realidad eh, se, se formó acá, Sí, claro, es muy local. El dicho de que los criminales eran el 5 puntos, eh, los cuatro chorros redondeando un policía. Pero en realidad tenía otro significado, que me lo olvidé, disculpame. <risa> pero tenía otro significado más religioso. Sí, claro. Tenía, también están los 3 puntos, eh, las cruces. Las cruces en general, eh, en las cárceles de Estados Unidos y, y de Europa, los que tienen toda una cruz son como los pandilleros, como que... el Tener, le tenés que tener respeto claro. Pero es como que mezclás la religión Con el vandalismo Y no, no tiene mucho que ver pero En cierto, el es tatuaje no es ni bueno ni malo por Lo que contás es una forma de expresión Que puede representar a muchas ¿sí? Muchos orígenes, muchas formas históricas Muchos devenires Sí, depende también Como la ideología que vos tenés Hacia ver un arte o sea claro. Hay gente que discrimina mucho Que le cuesta también Aceptar Hoy en día la sociedad va aceptando cada vez más eh, este hecho Pero eh, es necesario remarcar el hecho que no por tener un tatuaje eso es un delincuente o sos un vandalista Si alguien quiere ver arte tatuado en la piel, ¿dónde puede acercarse? ¿En qué lugares? ¿En qué páginas? ¿Cuál recomiendas? Hay, hay páginas de Facebook, hay programas de televisión, se llama Ink Master Para los que tienen cables, sino también está en YouTube y si hay... Yo estoy en Mendoza y quiero saber de esto... ¿Me puedo meter en una página, por ejemplo? Sí, pero en Facebook hay muchísimas páginas donde te muestran galerías de arte, pero tatuajes que vos decís, wow, realistas, eh, subrealistas, eh, cuadros de pintores, que vos decís, son el calco. Bueno chicos, hemos hablado de todo un poco <risa> hoy, ¿eh? pasamos por la música, pasamos por ahí por la comunicación y la tecnología, hablamos antes de... Eh, lo que era la violencia la violencia Empezamos hablando de violencia En eh, el fútbol, después pasamos de la violencia De género en esta sociedad Y ahora hablamos del arte que es una forma de expresión Que en una de esas nos puede salvar un poco de todo ese de, Sí, últimamente también la gente Usa mucho el arte para expresarse Como todo arte es una forma De expresión, y hay mucha gente Que usa esto para Referirse a la violencia Hace murales eh, Sobre ni una menos eh, Sobre nunca más Y eh, distin forma de expresión que demuestran el arte es una guerra contra la sociedad digamos. o marcan territorio sí bueno, no sé si tan así pero es una forma de expresión más que chicos Muchas gracias por todo lo que trajeron. Yo les digo a todos los oyentes, seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí, esto, intentando derribar los muros del aula, intentando de alguna manera liberar la voz y la palabra, haciendo Hora Libre. Gracias por estar acá. Yo les digo hasta la semana que viene, cuando lo vamos a decir. Esto es Hora Libre. Chau, chicos. Un fuerte aplauso para ustedes. Chau. Chau, buenas noches. Estoy intentando hacerme amigo del miedo. ...y reírme a carcajadas cada vez que puedo. Estoy intentando sonreír a cada niño con el que me cruzo... sumergirme en cada relación con el oficio de un buzo. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando no darle importancia al hecho de que no seas como te había imaginado. Estoy intentando jugar sin que me importe el resultado... relajarme cuando quiero usar el váter... ...pero está ocupado. Créeme, lo estoy intentando... Estoy intentando ser consciente de que el sol sigue ahí arriba. Estoy intentando controlar mi ira, no tragar de golpe y así poco a poco saborear la vida. Estoy intentando decir la verdad y hacerlo de la manera que menos duela. Dejar de usar la rueda y gastar más suela. Estoy intentando no echar la culpa a otros cuando algo sale mal. Pisar un suelo más natural y salir de vez en cuando de esta ciudad áspera y artificial. Estoy intentando aprender a sonreír cuando me demuestran que me equivoco, a dejar de disimular que soy un loco, a sentir la energía de cada pequeña cosa que toco. Créeme, lo estoy intentando.